Buen, ver, buen día si Daniela, muy bien. Ahí un poquito lejos, pero ya viene, viene llegando, viene Plinio. llegando. <risa> A ver ahora Plinio. ¿Me escucharon? No. Ahora ah, sí. Ahora sí. Buen, buen día, es un gusto hablar con Radio Centenario. ¿Me escuchan? Espectacular. Bien. Espectacular. Ahora sí, sí espectacular. Plinio. Bueno, eh, saludándote como siempre y con varias cosas para uh. conversar hoy, así que Eh, empecemos directamente con algunos de los temas que nos planteas eh, Lula y, y el gobierno de Lula definiendo las principales líneas de acción para este año que, que comienza Sí eh, buen eh, en verdad estamos en la espera del carnaval entonces aquí de concreto, No pasa mucha cosa, pero sí hay mucha articulación y definición claro. sobre los planes para el año, que es un año en Brasil muy importante porque es el año de las elecciones presidenciales del 2026. Y también tenemos un otro tema que es importante, que es la relación con Estados Unidos. Y esta semana Lula, en entrevistas de prensa y... en un discurso en el PT, más o menos delineó el camino que imagina para el gobierno y para su candidatura en el 2026. En el plan internacional, yo creo que lo que se nota es una, un giro, digamos, al Estados Unidos, en dirección a los Estados Unidos. Lula da una declaración en una entrevista para un portal de Internet donde dice, preguntado sobre Maduro, responde. No, Maduro no es la vuelta de Maduro y, y, y tratar centralizar el problema en torno de Maduro no es la prioridad. La prioridad es garantizar la democracia en Venezuela. Entonces, esto muestra claramente cuál es la posición de, de Lula en relación a Estados Unidos. Lula tiene una, un viaje... Y una conversa marcada con Trump en la Casa Blanca para marzo. Y yo creo que esto es una especie de un preparatorio para decir, mira, yo aquí en América Latina me voy a comportar y tengo una política externa que no va a confrontar con los americanos. Entonces, en el plan externo, la política de Lula es... conciliar con los americanos. Y aquí, en el plan interno, él da una declaración donde dice que quiere un, un vicepresidente en su lista de, para la, la reelección del MDB, del partido del MDB. El MDB es el corazón del Centrón. Entonces, esto quiere decir que él ya, no, no o, o, o por lo menos que él... Eh, dio un, una señal que puede dispensar Geraldo Alckmin, el actual vicepresidente, que es un hombre hoy día del PSB, un Partido Socialista Brasileño. Muy poco de socialista, poco también de brasileño, pero es un partido de centro, digamos centro centro izquierda dentro del orden. Esto, digamos, muestra que que Lula eh, pretende Eh, establecer una negociación muy fuerte con el central antes de las, de las elecciones entonces es un giro a la derecha también en el plan interno aunque cuando va al PT su discurso es un discurso de izquierda no él en, el, en un encuentro nacional del PT hace un discurso inflamado donde presenta el PT como un partido antisistémico pero sinceramente yo creo que esto es más para animar la militancia del PT y engañar la militancia del PT. ¿no? De concreto lo que hay es un giro a la derecha y una acomodación a las presiones de los americanos. Klein, en otros temas también que nos planteabas, es bueno sobre el Supremo Tribunal Federal que los ministros se resisten a la idea de un código de ética que limite sus relaciones con el capital. Sí, y esto, este es un tema importante para, para el público uruguayo, para que entienda la política brasileña. Uh -huh. Nosotros ya estamos discutiendo aquí en la radio hace ya un, años una, la crisis institucional brasileña. Y la crisis se manifiesta en, en el desequilibrio entre las instituciones, las, las, no, el legislativo, el ejecutivo y el judiciario, No, extrapolan sus atribuciones constitucionales. Y en el último periodo, esto fue muy notorio en el, la acción del Supremo Tribunal Federal, ¿no? un activismo muy fuerte del judiciario legislando y interviniendo en la vida política nacional. ¿no? Para algunos hasta lo conmemoran porque en parte la acción del judiciario fue importante para punir, a Bolsonaro y a los golpistas. Pero el hecho es que hay un desequilibrio y dentro de este, entonces ya hay un incómodo en relación al judiciario. A esto se suma la acción del Supremo en el caso del escándalo Máster, y sobre todo de dos ministros, de Alexandre Moraes, que fue el gran sheriff eh, del caso Bolsonaro, por Por, por causa de, de un contrato que tiene el escritorio de abogacía de su mujer de 130 millones de dólares, de, de reales, perdón. 130 millones, es totalmente fuera de lo normal, ¿no? Y del otro ministro, que es Giaz Gia Toffoli, que es un ministro que intervino en el problema del Banco Máster y dijo, bueno, esto tiene que ser tratado por el Supremo y por mí. y lo meto en secreto de, de judicial, que es una acción que quedó muy extraña para todos. Entonces, dentro de este contexto, el nuevo presidente del Supremo, que se llama Edson Fachin, un ministro que fue nombrado por Lula en su primer mandato, dijo, mira, creo que nosotros tenemos que tener un código de ética, para limitar un poco la acción de los ministros y evitar cualquier tipo de, de, de malestar con las relaciones promiscuas de los ministros con el, con el sector privado y de acciones que no sean muy claras. Pero resulta que esto provocó una reacción muy fuerte de los otros colegas de faquín en el Supremo y principalmente de Moraes y de Toffoli, que se sintieron, digamos, advertidos. Entonces, esto es una cosa que está latente aquí en la, en la situación política, pero que va erosionando, corro, no va solapando la credibilidad del judiciario y profundizando la crisis política brasileña. Con seguridad, será un tema importante en la campaña electoral del 2026. Eh, una cosa, Plinio El hecho de que Lula ponga al frente Por lo que vi Pone al frente a la ministra Carmen Lucia eh, ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo leen? ¿Cómo así que pone al frente? No, no entendí, la, Ángeles ¿Qué es la que va a ser la relatora? ¿Va a ser la coordinadora De todo esto? De este, no, este comité Sí. Que, pero Ay, esto bueno. no es Lula que define Esta es una definición de... ...interna por, sor por sorteo... ...un sorteo sí. que no sé si... ...si, si es muy... ...digamos... Eh, ...largado a la pura suerte... Mm. ...del propio Supremo... ...entonces esta es una acción que, que no pasa por Lula... ...bueno... ...Carmen Lucia... Sí, ...es bueno. una ministra discreta... ...muy bien comportada... ...y que en el Supremo está junto de faquín ...también fue nombrada por Lula... Eh, pero es una ministra, digamos, muy formal, ¿no?, muy, eh, muy poco política, y los que mandan en realidad son los, los ministros que tienen relaciones muy orgánicas con los políticos y con el capital. Entonces, ella queda ahí con una especie de reserva moral, pero no tiene mucha fuerza para conducir soluciones, digamos, cambios importantes en el Supremo. Bien, bien. Plinio, habíamos hablado eh, semanas atrás contigo del de, eh, bueno, río Tapajós, el proyecto de, de Dragarlo que existía y que bueno, había una fuerte eh, oposición a eso por parte de las comunidades indígenas. Finalmente se logró suspender este proyecto a partir de las movilizaciones. Sí, los indígenas, Emiliano, son los que más luchan en Brasil en el último periodo. Son... No, no, no por acaso, porque también fueron, son los más atacados, pero de lejos, entre todos los sectores sociales, no porque el capital ahora galopa en dirección a, a la Amazonía. Pero resulta que tuvieron una importante victoria y, y la, la realidad es que no es la primera victoria. ¿no? Lograron contener el... la ley del marco temporal, que ya discutimos aquí en otra ocasión, ¿eh? y ahora logran suspender la licitación del dragaje del río Tapajós. ¿no? Pero esto se tiene que entender dentro de, de, una, de una política de, de, del gobierno Lula de privatizar los grandes ríos. Entonces quiere privatizar no solo el Tapajós, pero también el río Madera y otros ríos para hacer una especie de una, un corredor de, de transporte de mercancías del agronegocio. Entonces, es, no, es, no es la lucha específica del río Tapajós, es la lucha por la, a, a, la privatización de los ríos en la Amazonía. Bueno, resulta que de, después de 16 días de lucha, con la ocupación de la sede de la empresa Cargill y después con bloqueos al aeropuerto. O sea, fue una, una lucha muy radical. Resulta que el gobierno entonces dice, bueno, bien, se suspende esta licitación. Pero la lucha continúa porque eh, el problema no es solo el río Tapajós y ni suspender. Lo que los indígenas quieren es la revogación del decreto que permite la privatización del Tapajós, del río Madera y del río Tocantins, ¿no? que es un proyecto del gobierno Lula. Esta es una lucha que empieza en la COP30. No sé si ustedes sí. se acuerdan, porque hubo de, de las protestas de los indígenas sí, sí. en la COP30. Bueno, era este el tema específico de las protestas. Protestaban contra toda... la depredación de la Amazonía, pero tenían esta pauta específica. Y resulta como que hicieron un quilombo en la COP. Al final, el gobierno Lula mandó su ministro, que es un, no el secretario general de la presidencia, que es Guillermo Boulos, ¿no? uh -huh. que es un hombre del PSOL, para que fuera a hablar con, con los indígenas. Bueno, uh -huh. y Bolos va, y hay un discurso, está grabado, donde él promete que el gobierno va a revogar estos, eh, este, este proyecto. Bueno, pero el gobierno todavía no lo revogó. Entonces, aunque tuvieron una victoria parcial, que es suspender la licitación inmediata de la privatización del río Tapajós, todavía la lucha continúa porque los indígenas quieren la revogación del proyecto. Una lucha que dieron contra una de las empresas más poderosas del mundo. Cargill uh -huh. es de las más poderosas del mundo, ¿no? Sí, en, en Tapajós es eh, Cargill, sí. pero en realidad es una lucha contra todo el agronegocio, sí, sí, sí. los madereros. ¿no? Eh, es una lucha muy pesada y una lucha muy importante. Porque si abres, ¿cómo se penetra en realidad en la Amazonia profunda? Por los ríos, porque uh -huh. es imposible hacer carreteras en ese eh, ambiente geológico. Entonces, si abres los ríos para la empresa privada y transformas los ríos en carretera, bueno, es un salto de calidad la devastación, de la, digamos, en la vulnerabilidad de la Amazonía a la de devastación del capital. Entonces, esto parece una lucha muy tópica, muy específica de los indígenas de la región, pero no. Es una lucha estratégica para la defensa de la Amazonía. ¿no? Lo, lo curioso, Ángeles, es que el PSOL tiene dos ministros en el gobierno Lula, Lula. Eh, Guillermi Boulos y Sonia eh, Guajajara, que es la ministra de los indígenas. Claro. Bueno, estos dos ministros están calladitos, pero totalmente calladitos. Entonces, los indígenas en realidad, en el momento, pelean prácticamente solitos. Claro, tienen activistas, militantes, todos los partidos de izquierdas en solidaridad, pero... No hay ninguna solidaridad mayor de los sindicatos más organizados y, y de los partidos de la izquierda del orden, del PT y del PSOL. Uh -huh. Plinio, continuando también con temas ambientales, es bueno la multa que se le impuso a Petrobras por hacer un derrame de petróleo en el Foz de la Amazonia, que hay que decir que es el lugar, digamos, más con más biodiversidad frágil y valioso que hay en la Amazonas, ¿no? En el planeta, se puede decir hasta. Sí, y esto es un, un punto nomás para recordar y, y, re, y rememorar lo que conversamos aquí. ¿no? Al final del año pasado discutimos la gran pelea que fue si se liberaba o no la prospección de petróleo en la Foz de la Amazonía, que es una, un ambiente muy vulnerable. Bueno, y al final resulta que el gobierno pasó el trator por arriba de todas las... las uh, las obje objeciones y decretó que no que no había riesgo alguno y que se iba a hacer y todo el discurso de Petrobras es que la cosa es muy segura, que no hay ningún riesgo de derrame, nada bueno resulta que antes de empezar la prospección comercial todavía en las prospecciones experimentales ya hubo un derrame ¿no? ya, ya, luego al inicio ya hicieron un derrame ...y la punición fue 2 mil, eh, millones y quinientos eh, mil reales... ¿no? ...que es una punición ridícula para la, la, el porte de Petrobras... ...y para la, la importancia que tiene el medio ambiente... ...o sea, Petrobras está libre para hacer la explotación... ...y si hay algún problema... se hace una multita simbólica, pero la cosa continúa. Bueno, y también en, relacionado con este tema salió una encuesta de opinión pública, Plinio, que, que vos nos, nos, nos vas a comentar de qué se trata, pero bueno, habla también de la preocupación que existe en Brasil el, por parte de la gente sobre este sobre estos temas ambientales, sobre la crisis ambiental. Sí, sí. Emiliano, nosotros tenemos, digamos, dos grandes problemas en el mundo hoy. La primera es la crisis del capitalismo, y la segunda es el colapso ambiental. Entonces, es interesante ver, ¿no? Hay una, salió una, una encuesta, encuesta Cambios Climáticos en la Percepción de los Brasileños, ¿no? que es una encuesta científica, ¿eh? para ver cómo los brasileños entienden la gravedad de la crisis climática. Notar que hay una creciente percepción de que sí hay una crisis y que esta crisis es muy grave. Entonces la encuesta muestra que 9 de 10 brasileños entienden que la cuestión climática es grave. 50% están muy preocupados y 29% preocupados. ¿No? Este es un tema importante, ¿no? porque en Brasil siempre se, se discute el desarrollo, ¿no? la, la, la economía como solución de todo y como, y como, digamos, prioridad absoluta que atropella lo que está en el camino. Bueno, cada vez más hay brasileños que dicen que están preocupados no solo con el desarrollo, empleo, crecimiento, pero también con el medio ambiente. ¿No? De estos, ¿no? de, de, de la, la encuesta muestra que 80% de los entrevistados creen que el medio ambiente debe ser más prioritario que el crecimiento económico. Este es un cambio en la mentalidad de los brasileños, digamos, muy importante. ¿no? Y, al, en, y hay 13% dicen lo contrario, no, que el desarrollo está arriba de todo. Esto, esta misma encuesta, si fuera hecho en los años 70, daría un, un resultado totalmente inverso. ¿no? Entonces, esto también señala un, una transformación. Bueno, 93% de los entrevistados dicen que sienten de manera diaria los efectos del aquecimiento global y 74% atribuyen eso a ...a la acción humana, en realidad es la acción del capital... ...pero esto no está en la encuesta, ¿no? Está que, si preguntan si es, si el problema viene de la acción humana... ...74%, casi tres cuartos, dice que sí, que viene de la acción humana, ¿no? ¿Y cómo lo sienten? ¿no? 94% lo sienten, sienten el problema... por el aumento de los precios de alimentos, por el aumento 95%, por el aumento de la polución del aire, 95% por el aumento de la temperatura, 95% por el aumento de la tarifa de energía eléctrica. O sea, los brasileños empiezan de manera todavía muy incipiente a colocar... en la agenda nacional, el problema ambiental. Yo creo que esta es una noticia genérica, no es, no es de la semana, claro, pero es una noticia importante, porque el tema ambiental tiene que estar en el centro del debate para que nosotros podamos enfrentar lo que viene en, por adelante en el, en el campo ambiental. Bueno. Ahí cumplimos con todos los temas que nos planteas, Plinio. No sé si hay algo más para, para añadir. No, no, podemos quedar por aquí. Yo eh, recomendé a mis hijas que si hubiera alguna música importante Eso, de Carnaval, que me la mandara para que mandara a ustedes. Estoy Ay, en la no. espera, todavía no he recibido nada. <risa> Pero, Plinio, ¿cómo es? Eh, hay una parte oficial de Carnaval, ¿no? ¿Qué, ¿qué días cae? Mira, el Carnaval en realidad empieza, por lo que entendí, el, el sábado, Ajá. no del punto de vista oficial, Ahí pero está. en realidad hay el pre-Carnaval, el Carnaval y, <risa> y el, el post carnaval, carnaval. ¿Sí? y Acá esto está. no es una cosa menor, no, porque no, ya no. las fiestas son enormes, no. El último fin de semana en Brasil hubo una un, un baile, ¿no? un, sí. un un evento de calle. que reunió más de dos millones de personas. Por Incluso favor. hubo problemas de seguridad, gente que se, se, eh, se quebró ahí. Pero, oh, entonces, es una fiesta. Son tres semanas de fiesta. El núcleo empieza en el sábado. Impresionante. Te digo, acá en Uruguay hay una expresión, pero que va más allá de la fiesta en sí, ¿no? Que dice, todo el año es carnaval. Es para usarla. Sí. Esto... Esto solo va a ocurrir cuando lleguemos al comunismo. Por mientras, solo algunos momentos. Muy bien, Plinio. Si aparece esa música, mándanos, por favor. Sí, yo ya hice la encomienda con la autoridad de Radio Centenario. Perfecto. Ahora hay que ver si soy obedecido. Muy bien. Un abrazo grande, Plinio, y hasta la próxima. Fuerte abrazo a todos ahí. Un gran gusto hablar con ustedes. Igualmente, Chao. Plinio Arruda Sampaio Junior desde Brasil.